Amables oyentes, hoy quisiera hablarles acerca del libro sagrado del Islam, el Corán. El Corán es equivalente a la Biblia para los maometanos. El Corán es un libro escrito en el más puro árabe y según la doctrina musulmana ortodoxa es la palabra de Dios. Se afirma que que este libro fue escrito originalmente en los cielos y que fue revelado por etapas a Mahoma a través del arcángel Gabriel. En consecuencia, sería un libro eterno e increado. Se dice que Gabriel asumía a veces la forma de un mancebo, de un joven, pero que la mayor parte de las veces la revelación ocurría en sueños, o durante el día, en iluminaciones anteriores. A medida que las palabras iban siendo transmitidas por el profeta, por Mahoma, eran memorizadas por sus oyentes, o anotadas por los escribas en trozos de pergamino o de cuero, en tabletas de piedra, en hojas de palma, en los homóplatos y costillas de los camellos, en suma, en cualquier superficie sobre la que pudiera escribirse. Pero buena parte del Corán se conservó oralmente hasta mucho después de la muerte del profeta. Y durante el reinado del tercer califa, como lo mencionamos en una plática anterior, Otman Zahid Ntavid, que había sido secretario de Mahoma, se hizo una revisión crítica de todos los textos existentes. Y esta revisión, que fue una especie de reconstrucción, se convirtió en la versión definitiva y oficial del Corán para las generaciones posteriores, porque las demás copias, las demás versiones, fueron destruidas. Este texto, transmitido de siglo en siglo, prácticamente sin cambio, ha sido traducido a 40 lenguas distintas, más o menos, y aún más todavía, incluyendo nuestro idioma, el español. Los muslimes aseguran que es el libro más leído de cuantos se han escrito. El Corán contiene 114 azoras o capítulos, cada una de las cuales lleva un título tomado del texto, aunque a veces se saca el título de alguna alusión incidental, más o menos como las Biblias mencionan que se publican por la sociedad bíblica o por alguna editorial. Su dimensión es muy variable, pues hay azoras de unas cuantas líneas y otras que llegan a tener 286 versículos, los versículos se les llama leyas, y a veces hay algunos que son sumamente extensos, pero por regla general las azoras más antiguas son las más cortas y en el libro se han clasificado, de acuerdo con su longitud, y las más largas aparecen al principio. En cuanto a imprenta, el Corán se imprimió por primera vez en árabe en el año 1530 en Roma. Existen varias traducciones españolas, como dijimos recién, entre ellas una del siglo 15 desgraciadamente perdida, y una muy en uso, fue preparada por Rafael Cancinos Ascens, en total, el Corán es un volumen algo menor que el Nuevo Testamento y aproximadamente abarca un cuarto del Antiguo Testamento. El primer capítulo contiene una breve plegaria inicial, la famosa batía y enseguida, como acabamos de decir, vienen los capítulos distribuidos conforme a su longitud. Hay eruditos contemporáneos que creen haber logrado identificar los suras que fueron revelados en los sucesivos periodos de la vida de Mahoma. Primero en la Meca, luego en Medina y una vez más en la Meca. A veces en algunas traducciones, como la traducción de Rothwell, hay una nueva disposición cronológica de los capítulos para tratar de desentrañar el proceso del desarrollo del propio pensamiento de Mahoma. Todos los capítulos del Corán, excepto el noveno, empiezan con una fórmula estereotipada. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Muchos pasajes representan al Corán como revelado por Alán o por Alá directamente a Mahoma en la misma lengua árabe y sin ninguna discrepancia y más de 100 pasajes del texto sagrado para el Islam, o sea, del Corán, se refieren al libro y muchos de ellos alaban sus excelencias. La autoridad del Corán es absoluta para los musulmanes y los teólogos del Islam han propuesto dogmas de inspiración plenaria, infalibilidad verbal y verdad autoprobatoria, llegando a decir que todo aquello que encierra Viene de Dios. Históricamente está demostrado que el Corán ha sido el libro más influyente de toda la literatura árabe. Difícilmente se haya escrito después un libro árabe de alguna importancia que no aluda o no cite el Corán y es el principal libro de texto en la Universidad Mahometana de Al-Azhar en el Cairo. Yo he tenido el privilegio de leer gran parte del Corán y tengo un ejemplar en mi biblioteca. Y me he sentido sorprendido al observar el paralelismo con algunos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento correspondientes a la Biblia judeo-cristiana. Es evidente que en el Corán se reconoce que judíos y árabes tienen el mismo origen, tienen el mismo padre, Abraham. Judíos y árabes son parientes entre sí. Están circunstancialmente enemistados por las razones que todos conocemos y que no vamos a discutir en estas pláticas que tienen otro objetivo porque son pláticas cristianas de información cultural para explicar qué es lo que creen otras religiones y qué es lo que creemos nosotros los cristianos. Pero debemos señalar que tanto árabes como judíos, tanto los creyentes del Islam como los creyentes del judaísmo reconocen su origen en Abraham, el amigo de Dios, el que habló con Dios. Y aún los cristianos reconocemos a Abraham como el padre de la fe y seguimos su ejemplo en cuanto a la actitud generosa que él tuvo de confianza ciega en Dios. Claro que como el tema es muy extenso seguiremos otro día porque hoy terminó mi tiempo.